el 25 de marzo. ¿Quiénes hacen periodismo? Trabajadores y trabajadoras de prensa. Esa es la pregunta y respuesta de un libro que se está por presentar en estas horas con la coordinación editorial de Darío Aranda, con quien vamos a hablar ahora. Darío, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día. Darío, contanos cuál es la idea, qué es esta obra que están por presentar formalmente en las próximas horas, ¿verdad? Sí, sí, sí, dada las circunstancias en la Ciudad de Buenos Aires, se va a presentar vía, bueno, internet, vía Zoom, vía Facebook Live. Eh, bueno, es un libro, un material autogestivo hecho con entre 12 compañeros y compañeras, periodistas de medios comunitarios, comerciales, estatales, que al mismo tiempo entrevistan a otros 10 periodistas, eh, en realidad son 11 periodistas de 10 medios, que son medios también, eh, desde Clarín a la cooperativa La Vaca, de Página 12 hasta la revista Sudestada. O sea, son 10 medios de comunicación alternativos, comunitarios y comerciales y estatales. Pues está Telam también, por ejemplo, entrevistado, un uh -huh. compañero de Telam. Sí. Eh, reflexionando sobre no, el no no es mucho más ni menos que eso, es contando desde adentro cómo es el trabajo en las redacciones, cómo se ejerce el oficio. Y, y bueno, digo, como líneas en común es que todos los que hacemos el libro y los entrevistados nos consideramos fundamentalmente trabajadores de prensa y, y que consideramos que, que esto que hacemos, el periodismo, es no más ni menos que un oficio. ¿no? Más allá de, de títulos universitarios o terciarios, lo que sea, lo consideramos que es una práctica cotidiana eh, que se aprende digo, ejerciéndola. Bien. Eh, ¿Y cuál es tu primera mirada de este momento, de nuestro oficio, profesión, vocación, lo que quieras? De, digo, eh, los cambios tecnológicos han sido contundentes en, en, el, en el modo en que se ha transformado el laburo, pero además hay otros cambios, supongo. Sí, más allá de los cambios tecnológicos que, que, bueno, a lo largo de la historia del periodismo también fueron cambiando, me parece que lo que ha habido en las últimas décadas, no en los últimos años, es una, una decadencia de, impulsada por los dueños de los medios, que cada vez menos le importa hacer periodismo, si no le importa más hacer negocios y operaciones de prensa, eh, y que también tiene que ver digo, con el contexto, eh, eso se nota en, en los despidos masivos, la precarización laboral, eh, el, el oficio no está en su buen momento, digamos eso lo sabemos todos, yo en vez de estudiar periodismo en la década del 90, donde tenía un, una amplia legitimidad o credibilidad, Eh, recordamos que estaba el menemismo y el periodismo era uno de las de los espacios donde más se denunciaba esa corrupción, creo que mucho ha cambiado y así como antes se le creía ciegamente al periodismo o muy, o se le creía mucho al periodismo y, y quizás era demasiado, hoy en día hasta el lector eh, más novato descree muchas veces el periodismo y, y en eso están, digo, creo que mucho tuvieron que ver las empresas periodísticas, mucho tuvieron que ver los gobiernos pero también mucho tuvieron que ver los trabajadores de prensa de esos medios, ¿no? Digo, eh, eso, yo creo que en una de las partes de la introducción eh, que, que me toca escribir a mí, yo planteo eso, que hace falta una autocrítica también de los trabajadores y trabajadoras de prensa de cómo hemos contribuido al, al desastre que muchas veces, eh, o, o, a, o a la falta de credibilidad que hoy tienen los medios comerciales, sobre todo, de prensa. Bien. Eh, por lo que veo, son todos medios de la Ciudad de Buenos Aires los que están incluidos en el libro. Es así, ¿verdad? Sí, y en sí, todo sí, caso te pido una, una reflexión sobre, sobre esa cuestión, también que nosotros, este, acá esta semana especialmente a partir de las declaraciones que hizo el gobernador Pampeano y que pegaron en los medios nacionales esta idea de lo porteño como un país aparte, pero eh, obviamente no estoy cuestionando tanto esto porque es un, un detalle, un costado, pero que también está bueno señalarlo cuando hablamos de, de periodismo y de trabajadores de prensa. Sí, sí, sí, sin duda. Yo soy muy crítico. Yo, por un lado, no, no soy porteño, aunque tengo muchos amigos y familiares. Vivo en el Gran Buenos Aires, que yo sé mm -hmm. que para muchos medio dio lo mismo, pero para nosotros no. No, no, eh, claro. No, no, lo cuento como anécdota. Una vez en Salta me dijeron, para, para nosotros de Santa Fe para abajo son todos porteños, me dijeron, así que siempre me queda <risa> esta anécdota. No, metieron a nosotros también, eh, entonces. Sí, metieron a todo el mundo. Pero... No, yo, a ver, eh, en, el, en el prólogo, que, que también me tocó en parte escribir a mí, digo que el libro peca de, de, de la ausencia de federalismo, eh, pero también eh, haciéndonos cargo de las limitaciones, ¿no?, de un proyecto autogestivo donde no solo pusimos trabajo, sino incluso pusimos plata para poder concretarlo. Eh, inicialmente yo fui como el de la idea del proyecto e intenté tejer lazos con distintos compañeros y compañeras de provincia Eh, ...y la verdad que no se pudo hacer, no se pudo abarcar... ...estuve en contacto con de Santa Fe, de Córdoba, de Misiones... ...y digo, y eso, la convocatoria de todos los coautores que están ahí... ...digo, fue una invitación a la militancia, al trabajo gratuito... ...si se quiere que, que, que los compañeros y compañeras han cedido... ...gracias al cariño, al afecto que me tienen... ...y no estaba en esas mismas condiciones para pedirle a un compañero... ...por ahí que no tengo tanto, tanta confianza, tanta estrechez eh, afectiva o de trabajo... ...como para pedirle eso... Entonces por eso naufragó la idea de, de contemplar, sin duda nunca se iba a poder contemplar a las más de 20 provincias, pero sí tener una mirada un poco más federal. Pero al contrario de eso, reconociendo esa limitación, también creemos que es una primera etapa donde ojalá la siguiente sea justamente abrir el juego para que compañeras y compañeras de otras provincias puedan entrevistar a otros colegas y hacer así una, una red un poco más representativa de lo que sucede a nivel nacional. Eh, yo puntualmente me hago cargo, no es una excusa, pero bueno, es difícil hacer de manera autogestiva algo de este tipo. Y también reconociéndome que por ahí los medios que más conozco son justamente los medios mal llamados nacionales, que en realidad son medios porteños, eh, así que eh, es también esa limitación. No, hasta incluso como una segunda etapa no me sentían capacitado para sí. decir, bueno tal compañero de tal provincia puede entrevistar a tal otro porque no porque es una realidad que no conozco digamos, está bien aparte sí. es dicho como asterisco y a partir también de los comentarios mm -hmm. de oyentes que estoy recibiendo, eh, no hay ninguna duda que un medio como Radio Kermés, que somos nosotros por ejemplo, del de, de llamado interior, tiene mucho más en común con Sudestada, con Tiempo Argentino o con La Vaca, que con el EU100 que lo tenemos acá a la vuelta de la esquina en nuestro territorio, eh, hay cuestiones que unen mucho más allá de la pertenencia geográfica, no, no es de ningún modo La, la dimensión más importante, así que que quede ese detalle. No, no, no pero está muy bueno contemplar. Sí, ¿no? sí, por en supuesto. Es, eh, hacernos cargo de eso también y, y somos muy críticos, justamente cuando yo me dedico a temas en general de trabajo que tienen que ver con los pueblos indígenas, con los campesinos, con las asambleas sí, ambientales. Sí. Y, y sufro cotidianamente con mis propios editores el tema este de que pareciera que el país comienza y termina en la General Paz, ¿no? Así que en eso, digo, me, me hago cargo y está súper presente. Y ojalá podamos concretar esa segunda etapa, digo, de, de un material mucho más abarcativo. Ojalá. Darío, eh, eh, para eh, ¿vos dónde laburás en este momento? Yo trabajo en Página 12, eh, trabajo en la cooperativa La Vaca, que edita el Periódico Mú. Entonces, por eso tengo como un pie, por un lado, en un medio comercial eh, como el diario, y por otro lado en medios como, claro. en, en Feme la Tribu en Buenos Aires. Y, y, y sí, digo, colaboro cada vez que puedo en distintos medios, con manera freelance. ¿Y qué te sorprendió algo del, del laburo este que hicieron para el libro, digamos, puesto a, a coordinar esta tarea, al terminarla? Eh, ¿Te quedó algún concepto, alguna mirada que no pensabas encontrar antes de, de iniciar la tarea? Ah, qué pregunta, me falta masticarlo lo suficiente todavía, estamos <risa> recién entrando a imprenta y eh, como parte expositiva digo me, me queda el tema este de todos reconocerse trabajadores de un oficio, eh, todo intentar luchar para dar las noticias más allá de que el medio lo acepte o no lo acepte, eh, eso para mí es fundamental, digo, sobre todo para las nuevas generaciones de que muchas veces vamos a chocar, cuanto más grande el medio, más ya, mayores son las limitaciones para publicar cosas que queremos, entonces en ese sentido también me, me parece importante la reflexión de muchos compañeros que cuando en su medio comercial no lo dejan publicar algo eh, apuntan a, a diversos lugares para publicar uh -huh. eh, como, como carencia, si querés, digo, me parece que nos falta en general y quizás no, no hicimos suficiente eje justamente en las autocríticas y ahí eh, digo, incluyo a los medios comerciales, medios estatales, medios comunitarios, quizás Tampoco era para autoflagelarlo hacer, hacer la, el libro, digo, pero sí pensar críticamente por qué el estado del periodismo está como está. Creo que, que hay ciertas aristas de eso, quizás no hicimos lo suficientemente eje. Y, uh -huh. y, y, y eso son en general... Digo, y después bueno, algo positivo eso, que seguimos eligiendo el oficio a pesar de todo, a pesar de lo que sucede. A veces alguno, algún amigo me dijo, bueno, haces esto porque también nos sabe hacer otra cosa, y puede ser, <ríe> nos pasa mucho a los periodistas. Uh -huh. eh, Pero no, y, y, y sobre todo digo que creemos en el oficio, creemos en el trabajo que hacemos. Eh, estamos muy lejos, el, el libro surge en cierta manera como una idea de demostrar que somos muchos y muchas, los que estamos muy lejos de esas grandes estrellas mediáticas que ahora seguramente el 7 de junio inflan el pecho e intentan dar clase de periodismo, cuando muchos sabemos que están rodeados de operaciones, de silencios cómplices y demás. Entonces eh, sucede en todos los lugares, seguramente en La Pampa también sucede, es, esos grandes que para el, el general, el público general muchas veces son los periodistas o las periodistas, en cambio somos muchos los que de a pie, el título original del libro que, que me lo vetaron mis compañeros era periodistas de a pie, Ajá. que era eso, de que andamos en el transporte público, vamos a los territorios, que hablamos de igual a igual con, con los que están luchando, con los que están sufriendo y soñando también otro mundo. En ese sentido eh, creo que todos los entrevistados y entrevistadores eh, apostamos a eso, apostamos al, al periodismo también como una herramienta de transformación social. Darío Aranda, muchas gracias este, por el aporte, por el contacto de hoy y además por este aporte que, que va a servir a vos y a todos tus compañeros y compañeras que, que participaron, más vale que lo estamos esperando con ansias para, para leerlo. Si querés agregar algo más ahora, te escuchamos con gusto. Sí, muy pequeño, un agradecimiento, digo por un lado, por para, para interesarse por el libro y después que va a estar disponible, ya desde hoy está disponible, todavía no me chequé la, las páginas, pero desde la página del CIPREVA, que es el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, desde La Vaca, Cooperativa La Vaca, Revista Sudestada, desde la página de Anred, una agencia de noticias alternativa, de la revista Cítrica, Recuperada, de todos esos lugares está disponible para PDF, eh, se puede bajar, leer, compartir, criticar, con mucho gusto, y después que va a haber una versión impresa, que bueno, obviamente es mucho, ahora con toda la, de la pandemia está más complicado mm. hacerla llegar a distintos lugares, pero que está disponible también en, a precio popular, va a estar en, en una edición impresa para el que lo quiera tener. Buenísimo, gracias de vuelta, y un abrazo. Un fuerte abrazo, hasta luego.